que yendo a los sitios e investigando. Y luego que los directores de aquella época eran era gente que descolgaba el teléfono y hacía la hacía las Cogías gestiones, la grabadora, y... la, la cámara de fotos, el cuaderno, hablabas con la gente eh, removías Roma con Santiago. Claro que hacías el periodismo, eh, pateabas, eh, gastabas la suela de los zapatos e eh,